plataforma informativa muy buenos días hoy en plataforma ya son más de 8 millones los casos por coronavirus en el mundo américa latina supera los mil fallecidos trump impone más trabas a los dreamers para acceder a ayudas económicas en medio de la crisis sanitaria aplican cientos de pruebas e internos en cárcel de jefferson y bessemer hay un infectado Alcalde de Aniston se muestra dispuesto a discutir la remoción de monumento de los confederados. Con más protestas, la familia del afroamericano abatido por la policía de Atlanta pide paz. Guatemaltecos declaran en Nueva York sobre supuesto soborno del Chapo Guzmán al presidente de Honduras. Más de 1.300 mexicanos mueren de COVID-19 en el exterior, la mayoría en Estados Unidos.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 Tenemos una temperatura que oscila en los 64 grados Fahrenheit. En los minutos más conoceremos cómo estará el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Entramos a la plataforma de este martes con la noticia de que los casos de coronavirus en todo el planeta llegaron ya a más de 8 millones esta semana a medida que las infecciones aumentan en América Latina. Alrededor del 25% de los casos o 2 millones de infecciones están aquí. En los Estados Unidos. Pero el brote de más rápido crecimiento está en América Latina, que ahora representa el 21% de todos los contagiados. Esa misma región ya supera los 80 mil muertos por COVID-19. Tenemos el reporte. América Latina y el Caribe superaron el lunes los 80.000 fallecimientos por COVID-19. Más de la mitad de ellos en Brasil, según un conteo de la France Press basado en cifras oficiales. El gigante sudamericano, con más de 210 millones de habitantes, registra casi 44.000 muertes y más de 888.200 casos registrados. Con estas cifras, Brasil superó los más de 865.000 infectados oficialmente en todo Asia. México también es uno de los más golpeados de la región, superando los 17.500 muertos y con más de 150.000 casos confirmados entre más de 120 millones de habitantes. Mientras que Perú con casi 230.000 infectados es el segundo en contagios después de Brasil y tercero en número de muertos con casi 7.000. En tanto, Chile ha experimentado un crecimiento acelerado de los casos en las últimas semanas y acumula más de 179.000 y más de 3.300 muertos. Estados Unidos sigue siendo el país con más decesos por el nuevo coronavirus, con más de 116.000 fallecimientos, presenta unos 20.000 contagios cada 24 horas y acumula casi 2 millones 111 mil casos confirmados. El virus ha infectado a más de 8 millones de personas en el mundo y ha sumado la muerte de más de 435 mil, mientras Europa reabre sus fronteras. En China se revivó el temor de una nueva ola de contagios tras detectarse en Pekín un centenar de casos, tras haber pasado 50 días sin ninguna infección en la ciudad. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump propina otro duro golpe a los dreamers que estudian en la universidad Al negarles la posibilidad de acceder a ayudas económicas en medio de esta crisis sanitaria, porque Eduardo García nos informa. La secretaria de Educación Betsy Devos eliminó formalmente a los Dreamers de la ayuda económica aprobada por el Congreso para Universitarios ante la crisis por el coronavirus. La funcionaria no considera a los protegidos con el DACA como parte de los beneficiarios de los 6 mil millones de dólares para que los estudiantes puedan obtener alimentos, atención médica y cuidado infantil. El Departamento de Educación emitió una regla final interina donde se declara que solo los estudiantes que califican para recibir ayuda financiera federal pueden acceder al fondo de emergencia establecido en la ley CARES, es decir, La autoridad recuerda que los indocumentados y los estudiantes de intercambio internacional no son elegibles para recibir apoyo extra del gobierno. La política también hace a un lado a aquellos universitarios con incumplimientos en su préstamo federal y quienes tengan una mala posición académica. Activistas han criticado la decisión del gobierno federal adelantada en abril al considerar que podría poner fin a las carreras universitarias de los estudiantes indocumentados, quienes ya corren un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y de vivienda. Hay algunas mociones en cortes pendientes, como una demanda en la Corte Federal de California, la cual podría tomar una determinación los próximos días. Les informó Jorge Eduardo García. En el comunicado donde la Secretaría de Educación da a conocer esta medida, Davos dice, los contribuyentes estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a los estudiantes de los Estados Unidos que cursan estudios superiores y esta regla simplemente garantiza la continuidad de esa política bien establecida. Como saben ustedes, en estos instantes los Dreamers, los beneficiados con el DACA, también están a la espera de una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el programa de acción diferida que hasta este 15 de junio cumplió ocho años de existencia y que los protege de la deportación. Recuerda que para estar pendientes sobre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de lo que vaya a pasar con el DACA y otros programas migratorios, debes consultar abogados de migración, profesionales, informados, confiables... Llama a los abogados de migración de Solano Law Firm. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Ellos realmente te pueden ayudar. Ellos realmente te van a dar soluciones. 1-888-960-9416. Abogados de migración de Solano Law Firm. 1-888-960-9416. Plataforma informativa. Revisemos las condiciones del tiempo para hoy y para los próximos días. Hoy, martes 16 de junio, estará mayormente soleado en Alabama y mayormente nublado en Georgia. Con temperaturas de 83 grados Fahrenheit en las máximas y 63 grados en las mínimas. 10% de probabilidad de lluvia, 53% de humedad. El miércoles estará mayormente nublado. Las temperaturas estarán en los 84 grados Fahrenheit, las máximas 66 grados las mínimas. 20% de probabilidad de lluvia, 53% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez. Gracias, Yanni. ¿Qué pasa con el coronavirus aquí en Alabama? Pues el Departamento de Salud Pública confirma 769 fallecidos en todo el estado por el COVID-19. Se siguen investigando cinco probables muertes por esta enfermedad. También la autoridad reporta que pues, ya son 26 mil los casos acumulados de coronavirus. Se siguen investigando 380 posibles casos de este Problema de esta infección. Se han aplicado cerca de 300 mil pruebas. El Departamento de Salud Pública también reporta que se presume que más de 13.500 personas se recuperaron de la enfermedad. Como lo reportábamos ayer, el número de hispanos infectados con coronavirus sigue en aumento. Ya son más de 2.600 los latinos contagiados hasta el momento. Y la cifra de personas de origen latino que han perdido la vida por esta terrible pandemia se mantiene en 18. 18 hispanos han muerto por el coronavirus. Por cierto, NAFCAR se asoció con el Departamento de Salud Pública del Condado Jefferson para aplicar pruebas. en cárceles del condado Jefferson, las que están en Birmingham y las que están en Bessemer. Ahí se aplicaron más de 200 pruebas a los reos de estos recintos. Los resultados de estas primeras pruebas confirman un caso positivo al COVID-19. Ya en estos momentos, la autoridad nos informa que ese interno fue puesto en aislamiento y se han tomado las medidas apropiadas para monitorear. A esta persona y sobre todo para rastrear a sus contactos y así poder evitar un posible brote de coronavirus en las cárceles del condado Jefferson. En noticias regionales, la familia del joven afroamericano que murió abatido por la policía en Atlanta, Georgia, pide paz. Escuché. Con el corazón hecho jirones, la familia de Richard Brooks, el joven negro que murió tiroteado por la policía el pasado viernes en Atlanta, ha pedido paz en una concurrida comparecencia pública. Estoy agradecida por lo que estáis haciendo, decía la viuda mientras sostenía a su hija en brazos. Pero me gustaría que fuera una protesta pacífica. Sería maravilloso porque queremos mantener su nombre como algo positivo y grande. El médico forense ha calificado la muerte de Brooks como homicidio. Los vídeos difundidos por la policía muestran cómo el joven es tiroteado por la espalda mientras huye, tras resistirse a ser detenido, arrebatar y disparar con una pistola paralizante a un policía blanco que le perseguía. Expulsado del cuerpo, el policía que lo mató tenía sobre sus espaldas una larga lista de quejas de ciudadanos por su agresividad. El fiscal del condado presentará cargos en su contra de forma inminente, Lo ocurrido ha reavivado la ola de protestas antirracistas que recorre Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en Alabama, el alcalde de Aniston quiere que el Consejo de la Ciudad discuta el remover el monumento a los confederados que está en la ciudad. Se trata de un obelisco que pues, recuerda al teniente John Pelham, un oficial de artillería del ejército confederado que era originalmente del condado Calhoun. Y que nació y más bien lo criaron en Alejandría Este hombre murió en batalla en Kellys Ford, Virginia en 1863 Fue enterrado en Jacksonville Este obelisco está localizado eh, justo en el centro del de camellón de la avenida Kintart En Aniston, justo donde está el cruce con la calle 12 Por su parte, la ciudad de Mobile estuvo de acuerdo en pagar una multa de 25 mil dólares por quitar la estatua también de un confederado luego de que el fiscal general Steve Marshall pues, había anunciado de que se iba a ser acreedor de una multa por haber tomado esta decisión. El alcalde de Mobile informó que la figura de bronce del admirante Rafael Semes ya se, ra se localiza en el Museo de Historia de Mobile, donde estará precisamente dispuesto para que todo el mundo lo vean y... Claro, eh, informando el contexto apropiado de la existencia de esta estatua. El fiscal general de Alabama informó que quitar una estatua de una propiedad pública es una violación a la Ley de Preservación de la Memoria de Alabama Una ley que, como saben ustedes, se aprobó en el 2017 en medio de las controversias, en medio de las protestas por lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia, cuando se enfrentaron grupos eh, neonazis con eh, personas que estaban protestando contra el racismo. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Antes de seguir con más información, recuerde que Horizonte Latino está esperando tu llamada para ayudarte a preparar los impuestos en esta temporada ampliada, porque todavía tenemos tiempo hasta el 15 de julio para cumplir con nuestra declaración, con nuestro reporte de taxes. 256-781-4643, 256-781-4643, Horizonte Latino. Si llamas en este momento, dices que lo escuchaste aquí en la radio, dejas tu mensaje, te van a dar un descuento. 256 781 4643 o también puedes escribirles a través de su página de Facebook. Los encuentras como Horizonte Latino. También ahí les dices, oye, escuché en la radio que ustedes hacen impuestos y que me puedes dar un descuento, te lo van a respetar. Y no solamente el descuento va en cuestiones de reporte de impuestos, sino también si necesitas hacer un trámite adicional como renovación de ITIN, toda clase de trámites, Toda clase de documentación están bajo este descuento que ellos están promoviendo. Para aquellos que nos escuchan a través de la radio, 256-781-4643, 256-781-4643. Acuérdense que existen muchísimas probabilidades de que venga un segundo estímulo económico, un segundo cheque, pero debes tener tus taxes en orden. 256-781-4643, 256-781-4643, Horizonte Latino. En más noticias locales, autoridades del condado Baldwin están investigando un aparente homicidio-suicidio en Robertsdale. De acuerdo a la información dada a conocer por la oficina del sheriff del condado Baldwin, sus agentes llevaron a cabo una revisión de rutina en la cuadra 22000 de la A Road el domingo pasado y al momento en que acuden a la residencia encuentran a un hombre y a una mujer muertos dentro de la vivienda. Hoy dan a conocer que las víctimas fueron identificadas como Catherine Clark de 24 años de edad, y Mark Andrews, de 41 años de edad. Catherine era originaria de Robertsdale y Mark de Theodore. Los detectives del sheriff, junto con la oficina del médico forense del condado, determinaron que basados en la evidencia que pudieron recabar, todo aparenta que estas muertes están relacionadas con un problema familiar, con un problema doméstico, y que se trató de un homicidio y posterior suicidio. En este caso, se sospecha que Mark Andrews mató a Katherine y luego se quitó la vida. Los dos tenían impactos de bala. No había nadie más en la escena al momento del incidente, pero este caso está todavía bajo investigación. Quien tenga información al respecto, por favor, debe llamar a la oficina del sheriff del condado Baldwin al 251-972-8589. 251-972-8589. De Baldwin nos vamos al condado Tuscaloosa porque ahí un adolescente de Norport enfrenta serios cargos relacionados a la pornografía infantil porque luego de que hubo un operativo, una redada en su residencia encontraron una gran cantidad de material obsceno donde aparecían personas menores de edad. Los investigadores informan que fue el 9 de junio cuando ejecutaron una orden de cateo en la casa de Eric Christopher Rainwald, de 19 años de edad. Esta vivienda está sobre la Bell Midway en Norport. De acuerdo a la policía de esta ciudad, que le brindó asistencia a las autoridades estatales y también del condado, esta orden de cateo se ejecutó a las 6 de la mañana de el pasado martes. Una vez allanada la casa, la policía confiscó una laptop, una computadora portátil, pues, Un celular de la recámara de Rainwald. Pero también se comprobó que el muchacho confesó que le gustaba ver pornografía infantil y que utilizaba una cuenta de Dropbox. Este programa, este portal que te permite almacenar archivos muy pesados y transferirlos a distintas cuentas virtuales, es decir, en la nube. Y bueno, él utilizaba este sistema de Dropbox para almacenar imágenes, para almacenar videos de pornografía infantil. Le declaró a los detectives que tenía cinco cuentas de Dropbox. Entre los videos que fueron decomisados y que fueron descubiertos por la policía, había niñas muy jóvenes. Estamos hablando de pequeñas de hasta siete años de edad, posando desnudas. Incluso había un segundo video donde aparecía una mujer adulta, teniendo relaciones sexuales con un adolescente. Por ahora, Eddie Christopher recibió dos cargos de posesión de material obsceno donde aparecen personas menores de 17 años de edad. Él fue procesado en la cárcel del condado Jefferson. Su fianza suma 20 mil dólares. En el allanamiento participaron, repito, investigadores de la policía de Tuscaloosa, agentes del departamento del sheriff del condado Tuscaloosa y también el escuadrón especial contra el tráfico humano del oeste de Alabama. ¿Qué les parece? Establece contacto. Súbete a la plataforma. Es el WhatsApp de plataforma. 205 259 82 48. El WhatsApp de plataforma 205-259-8248, 205-259-8248. Súbete a la plataforma a través de WhatsApp, sé parte de esta comunidad que crece y haz tu comentario, tu reporte ciudadano, tu queja, tu crítica. Lo que tú quieras dar a conocer lo podemos compartir aquí en el WhatsApp de plataforma 205-259-8248. Por cierto, en unos minutos más estaremos teniendo una plática muy interesante con expertos en plagas, en fumigación, en eliminación de estos bichos, insectos, roedores que están al acecho, amenazan a nuestro hogar, amenazan a nuestra familia en esta temporada del año, justo cuando estamos entrando al verano. Así que pendientes porque tendremos esa información en unos minutos más. Mientras tanto, ya hasta aquí Marcelo Canto con toda la información deportiva. Plataforma Deportiva Gerardo, muy buenos días. Es un placer saludarte en esta plataforma deportiva. Noticias relativamente alentadoras, también que llegan desde Europa. Ayer el periódico italiano Tuttosport Sport dio a conocer la lista de 100 nominados al premio Golden Boy. Y allá aparece, una vez más, el nombre de Diego Lainez, jugador mexicano que tuvo una muy buena actuación con el Betis en el Derby sevillano. Un delantero que ingresó al minuto 60 contra el Sevilla, eh, tras no ver actividades del 5 de enero, cuando apenas disputó 17 minutos. ¿Qué es el Golden Boy? Es un premio que reconoce al mejor jugador del viejo continente, menor de 21 años de edad. Sin embargo, la lista es complicada, ¿no? Porque eh, Laines alterna con figuras como Eduardo Camavinga, Abel Ruiz, el caso de... Eh, eh, Alfonso Davis, entre otros, ¿no? El gran favorito para muchos es el noruego Haaland, un jugador eh, Erling Haaland, delantero de 19 años de edad y que se ha convertido recientemente en un jugador fenomenal defendiendo los colores del Borussia Dortmund en Alemania. Regreso contigo, Gerardo. Muy buenos días. Gracias, Marcelo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, reveladora audiencia en Nueva York sobre posible soborno que entregó el Chapo Guzmán al presidente de Honduras. Por cierto, los hospitales hondureños están al borde de la saturación por el coronavirus. En México autorizan pruebas rápidas para detectar al COVID-19, pero no las recomiendan. Le diremos por qué. y posponen la entrega de los Oscar hasta el 25 de abril del 2021. Todo esto y mucho más al regresar en plataforma informativa. Plataforma informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia.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 Se acerca esta esperada audiencia donde unos testigos guatemaltecos declararán en una corte federal de Nueva York sobre un supuesto soborno que entregó el Chapo Guzmán a nada más y nada menos que al presidente de Honduras. Porque Eduardo García nos informa. Los guatemaltecos que supuestamente fueron testigos en 2013 de la entrega de un millón de dólares por parte del Chapo Guzmán para la campaña del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comparecerán ante un juez de Nueva York este miércoles. En diciembre pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de esa entidad acusó a Otto René Salguero Morales y Ronaldo Enrique Salguero Portillo de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, así como por delitos relacionados con la posesión y el uso de armas y artefactos destructivos. En octubre del 2019, el exalcalde Alexander Ardón, testigo en el juicio por narcotráfico contra el exdiputado Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño, Afirmó que el líder del cártel de Sinaloa entregó a Tony un millón de dólares en la ciudad del Paraíso, fronteriza con Guatemala, en paquetes de 50 mil y 100 mil dólares. En esa reunión estuvieron presentes, además del acusado y Joaquín Guzmán, los guatemaltecos que ahora serán presentados ante la corte neoyorquina. El fiscal de dicho distrito asegura que los dos centroamericanos junto con los mexicanos Amado Beltrán y Fernando Félix Rodríguez, conspiraron con funcionarios hondureños a los que sobornaron para facilitar el trasiego de grandes cantidades de cocaína para el cártel de Sinaloa, Les informó Jorge Eduardo García. Gracias, Jorge. La Fiscalía sostiene que los cuatro sospechosos trabajaron juntos, así como con otros narcotraficantes como Tony Hernández y el Chapo Guzmán, desde por lo menos el 2004, en el trasiego de grandes cargamentos de cocaína que recibían en Honduras, provenientes de Colombia y Venezuela, y que luego continuaban su ruta hacia Estados Unidos a través de Guatemala y México. El hermano del actual presidente de Honduras fue declarado culpable el pasado 18 de octubre de los cargos de narcotráfico, portación y uso de armas y de mentir a las autoridades por un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo que agudizó la crisis política y social en la que está inmersa Honduras desde el 2009. Plataforma informativa. Es momento de escuchar el próc del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.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 El jueves estará mayormente nublado en Alabama y tendremos tormentas dispersas en Georgia. Las temperaturas estarán en los 87 grados Fahrenheit, las máximas 68 grados, las mínimas. 20% de probabilidad de lluvia y una humedad del 51%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez. Gracias, Yanni. Retomando el tema del coronavirus, pero también retomando el tema de Honduras, hospitales del país centroamericano están al borde de la saturación por la pandemia. Escuche. Las salas del principal hospital de Tegucigalpa están saturadas por la pandemia de nuevo coronavirus. En las últimas semanas, los hospitales empezaron a recibir cada vez más pacientes de COVID-19, de graves a moderados. El sistema está al borde del colapso y los médicos temen que llegue un momento en que no puedan ayudar a los enfermos. Bombas de infusión no me han dado ni una, monitores no me han dado ni uno. Honduras, con 9.300.000 habitantes, ha registrado unos 8.800 casos de coronavirus y poco más de 300 fallecidos. El 10% de los enfermos han sido trabajadores de la salud, que muchas veces carecen de trajes de protección adecuados. Los hospitales públicos y privados tienen una capacidad instalada para 6.500 pacientes. En condiciones normales ya cuentan con una ocupación aproximadamente de 90%, con poco margen para los pacientes de COVID-19. Realmente estamos a las puertas eh, de un eh, colapso del sistema hospitalario eh, de Segurigalpa, y eso es una enorme preocupación. El hospital se vio obligado a levantar cuatro carpas de lona para poder recibir y atender a los enfermos. Pero si usted se fija, nos tienen prácticamente en la calle, en el sol. No es justo que nos traten como peor que la miseria. Somos seres humanos y tenemos derechos, pero en Honduras nadie tiene derechos. El gobierno empezó a aflojar las restricciones al autorizar el funcionamiento de algunas instituciones estatales y empresas privadas, aunque mantuvo el toque de queda establecido desde el 16 de marzo. Pero muchos no cumplen con la cuarentena, en un país donde el 70% vive en la pobreza y debe salir cada día a buscar su alimento. Por eso la comunidad médica hondureña teme que surjan nuevos brotes de la enfermedad tras la reapertura parcial de la actividad económica, algo que implicará una presión aún mayor sobre el sistema hospitalario. Por su parte, desde el inicio de la emergencia por el COVID-19, 1.357 mexicanos han muerto a causa de la enfermedad mientras se encontraban en otras naciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la actualización sobre conacionales contagiados y fallecidos en el exterior. De acuerdo a los datos, Estados Unidos es el país donde más mexicanos han perdido la vida debido al coronavirus. El reporte de la Cancillería indica que 1.345 mexicanos han muerto en territorio estadounidense. Los estados donde mayores casos se han registrado son Nueva York con 719 California, con 155, e Illinois, con 140 decesos. Los consulados en esta nación norteamericana detallaron que aún hay 385 mexicanos infectados del SARS-CoV-2. Las otras naciones que han reportado fallecimientos de mexicanos a causa de la pandemia son Canadá, ahí hay 5 decesos, España 3, Dos en Perú, uno en Francia y uno más en Colombia. Canadá es el otro país con más conacionales infectados. Allí hay 339. Por cierto, en México autorizaron ya pruebas rápidas para detectar el COVID-19, pero no las recomiendan. Gabriel Aguilar nos dice por qué. Hugo López Gartel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Afirmó que la autorización sanitaria de pruebas rápidas no debe ser confundida con la recomendación de la Secretaría de Salud para su uso. Dijo que lo que tienen es que COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó con ciertos límites en el contexto de la emergencia algunas pruebas rápidas y estas... ...están autorizadas para el uso con ciertos límites. En conferencia en Palacio Nacional, López-Gatell agregó que las pruebas rápidas... ...no representan un instrumento de diagnóstico útil para el estudio confirmatorio de COVID-19. Dijo que tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad... ...que son los dos atributos fundamentales de las pruebas diagnósticas... ...para poder distinguir con certeza verdaderamente... Quienes tienen exposición al virus y quienes realmente nunca tuvieron esa exposición. Con información desde México, Gabriela Aguilar. Y debido a la pandemia, posponen la entrega de los Oscars hasta el 25 de abril del 2021. Tenemos el reporte. La entrega 93 de los Oscars será pospuesta debido a la pandemia. Así lo informó el lunes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que pospuso ocho semanas la ceremonia, ahora con fecha para el 25 de abril. Con los estrenos de las películas retrasados hasta la reapertura de las salas, la fecha límite para que las cintas sean elegibles para el galardón se extendió del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Los directivos indicaron que con ello buscan dar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar sus proyectos sin ser penalizados. Con esta prórroga también se atiende a la preocupación de que ésta se convirtiera en una edición menos amplia o competitiva que las de los años anteriores. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si seguirá siendo una ceremonia en vivo llena de estrellas o se convertirá en una presentación virtual. La Academia ya había flexibilizado algunas reglas de elegibilidad en abril, permitiendo que las películas que se saltaran su estreno en la pantalla grande y fueran directo a las plataformas de streaming compitieran por los Oscars de 2021. Los premios de la Academia marcan el cierre de la temporada de premios en Hollywood que comienza en enero con los Globos de Oro. Se espera que otras ceremonias sean igualmente retrasadas siguiendo el ejemplo de la Academia. Así las cosas con el mundo del cine Hay que hacer una pausa pero al regresar vamos a hablar con expertos en eliminación de plagas debido a las advertencias de que en esta temporada del año empiezan a presentarse las amenazas de chinches, cucarachas termitas, en fin recomendaciones esenciales las estaremos escuchando al regresar en Plataforma Informativa Plataforma Informativa Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Plataforma Saludable. Plataforma Saludable. estás en plataforma informativa y estamos con los calores, con los cambios de temperatura y con la amenaza de las plagas. Por eso estamos consultando a los expertos en eliminación de plagas, los fumigadores de plagas y qué mejor que hablar con su representante, nuestro amigo el señor López, quien está en la línea telefónica. Señor López, muy buenos días. Muy buenos días. Señor López, Pues eh, entre las múltiples plagas que se presentan en esta temporada Las que están causando muchísimo dolor de cabeza en las familias Es la plaga de las chinches Para variar Regresa el calor y regresan las chinches ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no podemos eliminarlas? Una bueno, pregunta En este momento, en este instante En que estamos ahorita empezando el calor Tengo varias llamadas, más me hacen la pregunta, ¿por qué las chinches ahorita tanto que limpio mi casa, tanto que cambio las sábanas, las almohadas, los colchones? Pero mira, que yo encontré? Cierto afirmativo. Nosotros fuimos, checamos la casa limpiecita. Eso sí, mi respeto para esta persona. Las chinches estaban en la... Cabecera de la cama, el frame que le decimos, la madera, ahí estaban. De día no ves nada, pero de noche sí. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Qué pasó? No, pues la verdad compramos una cama. Esta cama está nueva. Oiga, es nueva la cama, pero ya venía con chinche. El frame, la cabecera, tiene un dibujo, ...eso, todo eso, ahí están. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a tirar mi cama, mi colchón, toda mi cama? No, no, señora. Pues sí, porque me costó 3.500 dólares. Le digo, usted no va a tirar nada. le podemos garantizar que te vamos a eliminar. Solamente respetan las reglas que vamos a dar a las indicaciones y así será. Y de igual manera, los consejos más importantes que le damos a nuestra gente hispana, ya sabemos que hay calorcito, hay muchas yardas, y hay y todo, compramos una sábana, una toalla, una cualquier cosa ahí, así es como vienen los chinches. O si usted trabaja en, un, en remodelación, o si usted viaja mucho, se queda en un hoteles, Y ahí donde viene es la pregunta que más nos hace nuestro cliente. ¿De dónde y cómo? Y le decimos cómo es que se vienen los chinches. No nacen en su casa, pero ahí están. No se preocupen. Nosotros tenemos la solución. No firmas nada de contrato. No firmes nada. Nosotros le firmamos a usted. Esa es la recomendación que le damos, señor Guzmán. Buena recomendación, señor López. Hay que marcar el 205-830-3194-205-830. 8303194 830 3194 Ya escucharon, el servicio es garantizado. No hay contratos de por medio. Más bien ellos, los fumigadores de plagas, se comprometen con usted a que van a eliminar esas chinches. 205-830-3194. 205-830-3194. Y como ya escucharon, van a ayudarle a usted a entender cómo fue que llegaron esas chinches a la casa? ¿Cómo fue que se apoderaron de, esa, de ese mueble, de esa, de esa toalla, de esa sábana, de esa alfombra? ¿Cómo fue que llegaron? Porque como bien lo dice el señor López, la mayoría de las personas son sumamente limpias, son sumamente higiénicas, pero pues de repente llegan, llegan estas horribles chinches, hay que marcar los fumigadores, Ellos tienen la experiencia. Ellos saben qué clase de químicos utilizar para que esto sea más efectivo. 205-830-3194. 205-830-3194. Los fumigadores de plagas están a su servicio. Están a su disposición. Señor López, entonces una de las principales recomendaciones que usted siempre nos ha dado para evitar las chinches es si vamos a comprar... En un yard sale hay que asegurarnos que estén libres de plagas, ¿no? Y si no podemos asegurarnos, mejor y lo compramos, ¿verdad? Es correcto. Es lo mismo que recomendamos, como por ejemplo, de las ermitas, las ermitas, señor, señora. y es tu casa propia cuídala cuídala les voy a poner un ejemplo si usted va al dentista pero no vaya a sacar la muela vaya al dentista para le den una limpiada o una revisada así podrá mantenerse más largo tiempo más largo tiempo perdón de los dientes de igual manera si tiene usted un gato un perro un paro, un, un cualquier tipo de mascota pero las pulgas las pulgas la gente menos dice, es que Solo tenía primero afuera, ahora ya tengo pulga adentro en mi cama. ¿En la sala me siento y que me suben? Claro que sí. Va a ustedes al país, vean las ideas que tuvimos ahí. Es real, no es mentira. Las pulgas entran en tu casa y ya tal vez les va a costar un poquito más a usted. Igual a nosotros nos va a costar un poquito más de trabajo. pero siempre hay que mantenerlo antes, humilla antes humígalo, tu casa por favor las termitas comen las casas no podemos saber eso, no se ven. si hay o no hay, pero una vez al año, te cuesta poco dinero que no tumbar una pared un piso, un techo, no le recomendamos en este tiempo de calor, demasiado en cualquier momento puede aparecer estos tipos de plagas en tu, en tu vivienda como nos decía un cliente ahora ¿cómo es posible? dice que Estoy tratando de que no haya, pero cuando me doy cuenta ya hay, estoy tratando de, de, de que no haya, pero ahí están ¿sí? las cucarachas, claro que sí, claro que sí. No todos que son sucios son todos que no limpian, pero sí la mayoría tiene sí, respeto por esas mujeres que trabajan de día, llegan a la tarde limpian la casa, no hay nada. Pero en la noche uno sale del cine, donde lavan los trazos, ahí se va todo el resto de comida, y viene a las cucarachas allá de la calle, donde pasa todo el agua sucio por ahí, y están, ahí vienen con uno que sube el cine, y hay dos, y hay tres, y así, así como se reproducen las, las plagas, señor Gerardo. Bien dicho, señor López, ya escuchamos. Los fumigadores de plagas están listos para eliminar ese problema de chinches, cucarachas, pulgas, todo tipo de plagas. 205-830-3194, 205-830-3194, también ya escucharon, los pueden buscar a través de su página de Facebook, los encuentran como los fumigadores de plagas. 205-830-3194, o en Facebook, fumigadores de plagas. Ahí también los pueden encontrar, consultar y por supuesto solicitar el servicio 205-830-3194, 205-830-3194. Señor López, muchas gracias como siempre por darnos esa valiosa información. Excelente todo, mi gente. Saludos y estamos en contacto. El señor López de los Fumigadores de Plagas aquí en Plataforma. Hay que hacer una pausa y tenemos mucho más en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Regresamos. El otro nivel de la noticia. Plataforma deportiva. Gerardo, muy buenos días. Es un placer volverte a saludar en esta plataforma deportiva. Miguel Herrera fue renovado con las Águilas del la América hasta 2024. Justo el mismo día en el que el equipo de Coapa retomó sus entrenamientos o pretemporada rumbo al torneo de apertura 2020 de la Liga MX que estará arrancando el 24 de julio. De tal forma que serán cinco semanas aproximadamente de pretemporada y ya con un protocolo en materia de salud totalmente instalado, el equipo americanista ha retomado sus entrenamientos como tal. Eh, ahora vamos al tema de Miguel Herrera. Por lo pronto, ayer lunes... El América regresó a las canchas de Cuapa, iniciaron su pretemporada, donde incluso uno de los temas más comunes durante este primer día de práctica fue el regreso de Renato Ibarra, jugador ecuatoriano, pero su presencia no fue confirmada como tal, al menos de acuerdo a los múltiples reportes, tomando en cuenta que se hizo prácticamente a puerta cerrada. Hubo dos grupos, unos arribaron a las 10 de la mañana, otros llegaron a las 11.30 horas, y esto será parte, Gerardo, de la nueva normalidad en el mundo del deporte. Ver un equipo con completo entrenando a la par, Hay, habrá que esperar todavía para que esto suceda, ¿No? Ya veremos Por lo pronto, Renato Ibarra no será incluido en las prácticas hasta que la directiva le dé luz verde al cuerpo técnico de poder hacer uso del jugador. Hay que recordar que el, eh, su último partido con las Águilas fue en la apertura 2019 en el Estadio Azteca, por allá de L, a finales de diciembre, donde el América cayó ante los rayados del Monterrey y donde el ecuatoriano salió lesionado en la primera parte. Hasta ahí vamos bien. El América, por lo pronto, ha regresado a los entrenamientos como tal y, entre movimientos igual. Le dieron la bienvenida a Luis Reyes Un hombre un año después de haber estado Con el Atlético San Luis América recibió de vuelta Al llamado Hueso Luego de la baja confirmada de Luis Fuentes Quien terminó su préstamo con las Águilas Luis Reyes se encamina a encarar su tercer torneo con el equipo de Cuapa, llegó al equipo para la apertura 2018, incluso levantó el título de Liga MX. No obstante, para la apertura 2019 salió cedido al equipo del San Luis donde disputó 27 partidos entre el 2019 y el torneo de clausura 2020 con el equipo Potosino. En un comunicado también emitido en redes sociales, América le dio la bienvenida de vuelta al defensor mexicano con la frase Luis Reyes se fue con la estrella tatuada de la 13 Regresa al nido para hacer historia. El mexicano se manifestó en su cuenta oficial de Twitter sobre su regreso con las águilas escribiendo la gloria y honra a Dios somos América. Reyes es la primera incorporación oficial del equipo americanista, es decir, de aquellos que no estaban contemplados de forma original y que no estuvieron en la eh, eh, en el torneo trunco anterior. Es la primera incorporación para la apertura 2020 que ya decíamos, inicia el próximo 24 de julio, más allá de que todavía no se tiene calendario. Seguimos hablando de la América, Gerardo, porque el día de ayer los de Coapa eh, renovaron el contrato con Miguel Herrera hasta el 2024 con el popular Piojo, quien al menos eh, durante cuatro años más será el dirigente del equipo y cuando menos ocho torneos más, una aventura esta es una jugada que no se ve todos los días en el fútbol mexicano directores técnicos que firmen un contrato a largo plazo, casi todos son semestrales o anuales, si bien les va esto habla acerca del posicionamiento que Miguel Herrera de a poco ha logrado con la escuadra americanista y que la misma directiva lo quiere incorporar a esa parte de la historia, y estamos hablando de un equipo que vaya que le sobra ProSapi hablando de directores técnicos se puede hablar de Leo Hacker, de Raúl Cárdenas, solamente por nombrar algunos y desde luego el maestro Carlos Reinoso que para la gran mayoría sigue siendo el mejor director técnico de la historia del América pero Miguel Herrera ha, ha, ha encontrado también su nicho, no exactamente con el estilo de juego más indescifrable que se encuentre, de hecho puede ser predecible por momentos pero siempre fiel a lo que juega, vertiginoso, ofensivo con mucho coraje de parte de todos en la cancha y especialmente un gran motivador, esas han sido las, los atributos que lo han ligado al América durante... mucho tiempo y en ya en dos etapas que ahora se va a prolongar cuando menos cuatro años más. Un tema que ya le preocupaba a Miguel Herrera y que debía ocupar a la directiva puesto que su contrato venció desde marzo pasado. En cuanto a Eh, eh, eh, en cuanto a títulos, inolvidable aquel eh, torneo de clausura 2013, cuando termina venciendo la máquina. Eh, desde luego que los títulos de liga en la apertura 2018, de copa, ya ganó también un campeón de campeones. Es un hombre que ha escrito de a poco su propia historia eh, eh, en uno de los equipos, que si algo le sobra, es la misma historia. Gerardo te mando un fuerte abrazo a la distancia buen martes para todos y quédense en casa mañana más, mañana más del mundo del deporte. Gracias Marcelo por toda la información deportiva que nos trajiste esta mañana y agradezco a usted su atención, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla yo soy Gerardo Guzmán, lo invito a que continúe con nosotros porque mucho más por escuchar mucho más por conocer, tenemos informativos durante el resto de la programación así que sigue en sintonía que tenga usted un excelente martes entraste a la plataforma alcanzaste la noticia esto fue plataforma informativa te esperamos te en... esperamos en la próxima emisión en la próxima plataforma traído por Solano Firm. en migración los abogados en que debes confiar Economy Tax declara tus impuestos con Economy Tax estamos en Hoover y ahora también en Clanton al lado del Walmart y por